Bien, bien, llevando y aprovechando que arrancó ahora sí el verano, por lo menos ayer arrancó el verano, sí, este, con un poco más de calor, ¿verdad? ¿Con, ¿Con la temperatura sí? Con la temperatura sí. Ahora en los el bolsillo otro... en los de la gente todavía no empezó. Eso, va a llevar, lamentablemente va a va llevar difícil, un tiempo. Va a ser difícil, sí, sí, sí la verdad sí. que sí. ¿Con qué venimos hoy? Sí, a propósito, Jorge, ayer este la semana pasada y en los primeros días de esta semana, tanto el Banco Central del Uruguay, este como el Centro de Investigaciones Económicas, que es una institución privada especializada en temas económicos justamente a propósito de lo que estamos hablando, eh, dieron a conocer un poco los datos que tienen para el cierre del año 2020, ya sobre el, el último trimestre, y sobre las expectativas que tienen para el crecimiento económico año 2021, este que ya arrancamos, y año 2022. Un poco lo que lo que podemos sintetizar, eh, dos cosas, eh, tanto el Banco Central del Uruguay como el Centro de Investigaciones Económicas están diciendo que el año 2020 va a cerrar con una caída del Producto Interno Bruto en el entorno del 6%, 5,8% para el Banco Central, 6,1% para el Centro de Investigaciones Económicas. Y esto destaca dos puntos, primero, están bastante lejos de lo que había pronosticado, por lo menos calculado el propio gobierno, no el Banco Central, sino el Ministerio de Economía, había hablado de una caída del y 4,5%, 5%, 5 del producto, ya estamos casi que un punto por encima de eso, pero además, para no achacar toda la responsabilidad del propio Ministerio de Economía, el propio CINVE, por ejemplo, Eh, cambió la, eh, el cálculo que había hecho hace algunos meses, en septiembre, había pensado que la caída iba a andar sí en torno del 4,7%, bueno, a partir de los datos de octubre, noviembre y la primera quincena de diciembre, eh, redujo las expectativas en 1,4% eh, hasta llegar a este 6 con uno Es una caída muy importante eh, que hacía muchos años, ya desde el año 2002, que no teníamos una caída tan importante, Eh, y el, el otro dato que, que llama un poco la atención es las expectativas para los próximos años, 2021-2022 <coughs> tanto por el valor que es bastante reducido el CIMBE espera en el 2021 un aumento del producto del 2,3 y en el 2022 <coughs> perdón del 2,2% mientras que el Banco Central habla de <coughs> un aumento perdón en el año 2021 del 3,6% y del 2022 del 3,9. ¿Qué estamos diciendo con esto? Otra vez, hay una gran divergencia entre estos datos y lo que presupuestó el propio Ministerio de Economía para los años 2021 principalmente, donde hablaba una recuperación muy rápida, de superior al 6%. De acuerdo a los números del CIMBE, si esto se cumple, o sea, si así sus expectativas no se corrigen tanto al alza como a la baja, recién en el año 2024 volveríamos a la situación previo a la pandemia, o sea, a la eh, estructura o al crecimiento del Producto Bruto Interno del año 2019. Para el Banco Central, que es un poco más optimista, recién en el año 2023 se recuperaría la economía a valores del 2019. Quiere decir que vamos a tener en el mejor de los casos, de acuerdo al cálculo del Banco Central, tres años perdidos. Y acá tenemos dos elementos para considerar. En primer lugar, lo que acabamos de ver, la, los distintos analistas constantemente revisan a la baja en eh, la variación del Producto Interno Bruto. Y en segundo lugar, que acá dentro de estos números tenemos el proyecto de UPM, que si se retrasa o eh, si llega a ocurrir algo con ese proyecto, el crecimiento económico sería prácticamente cero, y Uruguay retrocedería, retrocedería varios casilleros, Este, en en los próximos dos años y este el clásico podríamos decir en pocas palabras que la economía crece de la mano de upm y del proyecto de upm y que la situación prepandemia recién volverá a este cristalizarse en nuestro país a fines por lo menos a fines del año 2023 o 2024 de acuerdo al consultor y esto arrastra el mercado laboral. El mercado de trabajo es el primero que recibe el impacto y el último que se recupera del impacto. Y los datos que salieron en esta semana pasada del Instituto Nacional de Estadística, del Banco de Previsión Social, lo reflejan. Estamos con entre 55.000 y 60.000 puestos de trabajo menos de los que teníamos en diciembre del año pasado, comparado diciembre de 2020, diciembre de 2019. El desempleo eh, está tomando a 194.000 uruguayos que buscan trabajo y no encuentran, pero además hay un desempleo que podríamos llamarlo cuasi oculto, que son aquellos o que están en seguro de paro o han sido suspendidos o encuentran alguna situación que no es eh, de acceso directo a el mercado de trabajo, por algún motivo tienen alguna eh, situación particular. Y ahí tenemos alrededor de entre 25 y 30.000 más eh, uruguayos. Y finalmente el otro dato que no es menor es que en el mes de noviembre volvió a aumentar el teletrabajo, que uno podrá decir que tiene su parte positiva, sí, pero en realidad refleja que aquel retroceso que hemos venido viendo desde el mes de abril en adelante hasta el mes de septiembre una caída de la cantidad de gente que estaba trabajando desde su casa, bueno, volvió a aumentar fruto de los problemas que empezó a generar el, el, el frente sanitario. Eh, y acá el, el, el razonamiento que, eh, que podemos este, tener es que esto está generando una tensión en el mercado de trabajo que la vamos a ver a lo largo de los próximos años y se va a eh, incrementar. Aquellos sectores que tienen mayor poder adquisitivo, que tiene a su vez están muy correlacionados con el mayor acceso al teletrabajo, sea porque tienen acceso a la Internet, computadora, o porque su trabajo, su forma de trabajo está muy vinculada o permite eh, hacerlo a través del teletrabajo, en eh, que son los sectores de mayor poder adquisitivo, son los que menos impacto van a tener en esta pandemia. Mientras que los sectores sociales más bajos, que son o lo que no tienen acceso al teletrabajo o que son informales, o que eh, tienen alguna dificultad de acceso al teletrabajo, son los que van a ser más golpeados, y por consiguiente la brecha entre pobres y ricos en nuestro país se va a incrementar, vamos a tener claramente dos eh, caminos, uno de aquellos que de alguna manera van a tolerar esta pandemia y la caída del Producto Interno Bruto y del trabajo, lo van a tolerar de alguna manera, y aquellos otros que van a recibir la, la cachetada de los dos lados. Por un lado... Salen del mercado de trabajo y a su vez sus actividades cada vez son menos posibles realizarlas con las alternativas que están ofreciendo en el mercado laboral. Eh, vamos a ver qué pasa en las próximas eh, en los próximos informes, pero aparentemente, Jorge, esta es la tendencia que estamos viendo no solo en Uruguay, el informe que hay de otros países, Estados Unidos, por ejemplo, van en la misma línea, ¿verdad? Hay dos claros eh, enfoques del mercado de trabajo y de la sociedad en general sobre los efectos de la pandemia y son bastante insímiles. Algunos son grandes perdedores y otros pierden, pero no tanto, la toleran bastante bien. Hay que ver en qué sector está cada uno de nosotros. Seguro. Mauro, hay una hay una cierta tendencia en, en, en los uruguayos, cuando hablamos en lo cotidiano, que una vez eh, llegada la vacuna aplicada a todos los uruguayos y esta situación no solamente a nivel de Uruguay, sino a nivel del mundo se empieza a revertir, como que puede ser el, el, el gran momento de Uruguay, el post-pandemia. Eh, esta situación que acabas de, de, de detallar, ¿de alguna forma puede complicar eh, esa posibilidad? Y sí mira y, y creo que el que que la muestra la estamos viendo justamente hoy en día con el tema de las vacunas este quiénes son los que primero van a salir de todo este lío y los países más ricos que son los que ya han comprado las vacunas ya las han pagado, ya las han adelantado y van a vacunar en primer término quiénes son los últimos en salir y aquellos que por algún motivo ...básicamente económico, todavía ni siquiera han este han podido comprarla... ...o no tienen acceso y van a esperar de la Organización Mundial de la Salud... ...entonces vamos a tener algunos que salen más rápido que otros... ...y lo mismo va a ocurrir a nivel general... ...en los sectores que más posibilidades van a tener en el corto plazo... ...y van a ganar más tiempo, más meses y más años... ...son los que tengan mayor poder adquisitivo... ...llámese empresas, países, familias... ...creo que eso es lo que estamos viendo... Y creo que es irreversible, eso es lo peor de todo, más allá de, de, de, de lo que está pidiendo la propia OMS, me parece que los países van, y es lógico que así sea, ¿verdad? Van por otros caminos, es un poco el sálvese quien pueda, y como yo tengo los ingresos, me salgo primero que los demás. Bien Mauro, interesante aporte, como siempre nos reencontramos la semana que viene. Muy bien Jorge, buena semana para todos. ¿eh? Lo mismo para ti, chao. Chao. Frecuencia abierta.